Olga, Olga. Así, para todas las chicas y chicos Con esa florcita de cumbión Buenas tardes a todos y todas los que nos están escuchando Muy buenas tardes hoy, Sofi, estamos solitos Muy buenas ¿eh? tardes, Gonza, estamos solos no, bueno está Con Rodo, con Rodo del otro lado eh, Le mandamos un saludo ahí a Cami Le mandamos un saludo a Rocío Le mandamos un saludo Angelina. a Angelina Que está ahí medio enferma bien Así enferme. que le mandamos un saludito bien fuerte Así se recompone y ya para el viernes que viene Está Somos acá más. nuevamente con nosotros ¿Cómo les va a todos y todas? Esperemos que bien un Viernes bastante frío Con una ola de, de polar que no termina hasta el domingo ah, hay una ola polar Hay una ola polar Te dije recién tengo frío y me trataste de sí, De persona bueno, friolenta Lo, lo eres, <risa> lo sos El tema es que eh, dentro de la radio Acá estamos calentitos para mi gusto no para bueno, eh, Pero bueno, sí, hay una ola polar Que nos va a perseguir hasta el domingo Esperemos que después El calor llegue Y, y bueno, eso, que podamos vivir un poquito con calor, esperemos a la primavera, pero bueno, por ahora, lo que frío. podemos hacer, frío, quedarnos en, en casa, escuchando a Olga, tomarnos un matecito. Iba a decir un licorcito, algo así, ah, bueno, bueno. para entrar <risa> en calor, pero bueno, Está bien, no está bien, no, cada uno con su gusto, ¿viste? Cada uno con su gusto, algo para entrar en calor. O, o, o como hacía mi abuelo que se clavé. Matecito con ginebra le metía Ah mirá, sí. ah, le voy a tener en cuenta Es bastante feo, <risa> es feo. Es medio... <risa> Tenía algunos problemas el abuelo ¿viste? El dono le daba bastante al escabio Pero bueno eh, bueno ah, Vamos a empezar con esto que es Oiga Olga, vamos a empezar a comentar ¿Décimo programa? Sí, sí, yo ya se me fue la cuenta no, me... Creo que estamos en el décimo programa Para festejar 10 programas ya Y no nos echaron No nos echaron Todavía estamos acá Yo creo que porque también estamos En el Olga Vázquez ¿Viste? Te dice Bueno Está bien, chicos Tenemos que dar ¿Viste? No sé qué onda Blah, blah Pero bueno La cuestión Que es el décimo programa O el número 11 No sé Cuál de ambos Pero sí Estamos acá Y por mucho tiempo más Van a tener La posibilidad De escuchar Y escucharnos y escucharse. La grata posibilidad de escuchar Oiga Olga por Radio Nauta FM 106.3. Para comenzar esto, le vamos a comentar cuál es la, la pregunta del día, ¿o no? La pregunta del día, sí. ¿Cuál es, ¿Cómo era bien la exactamente cuál es la peor travesura o cagada que, que te, te mandaste manda, en la escuela? En la, en la escuela, en secundaria, puede ser primaria, lo que sea. Digo, ¿y por qué estamos planteando esta incógnita? Eh... En lo, en lo que está pasando en el contexto de esta semana, eh, lo que está haciendo ya nuestro... Ya estamos hablando mucho de él. Ya, Demasiado. Nos tendría, nos tendría, eh, pero eh, siempre para cagar. Sí, sí, totalmente. Siempre para cagar. La cuestión, vamos a hablar otra vez de Daniel Scioli y su gran plan eh, de, de pagarles en cuota el aguinaldo a los trabajadores docentes. Una locura. Eh, Cuatro cuotas. Sí, sí otra yo estaba viendo en el Facebook un chiste que estaba bueno le, te voy a partir en cuatro como Scioli con el aguinaldo ponían ¿no? bien. muy ¿Está bien, bueno, <risa> ¿Está muy bien. La... chicos y chicas esta noche cuando salgan de Levante claro que tener... mirá flaca es flaco te voy a partir en cuatro como Scioli con el aguinaldo de los docentes es buena, entra, entra bien, está muy Entonces, bien. seguimos con esto seguimos con la falta de política educacional que está teniendo el gobierno provincial el gobierno nacional, el gobierno que, no nacional. que no ayuda para nada tampoco y los que están pagando en esta disputa entre sí y cristina quieneses son otra vez los trabajadores docentes y no solamente los trabajadores no la educación en su totalidad no los, los alumnos también las escuelas que se vienen a pedazos eh, el tema de las escuelas de culturales Acá en, en... En La Plata que también está en un momento Como crucial así Y, y muy problematizadas Las escuelas tomadas, están todas las escuelas Terciarias de danza, de danza clásica De danza eh, tradicionales Y la de teatro, tomadas por los alumnos eh, Que la semana pasada Ya habían, ah, habíamos estado con las chicas de, de la escuela tradicional Y en la semana decidieron a partir de la asamblea Los estudiantes de la escuela De danzas clásicas y de la escuela de teatro Tomar los espacios para reclamar algo totalmente legítimo que es que eh, lugares en condiciones para poder ejercer después, eh, digamos, su formación, ¿no? Eh, tan lógico como eso. Por el otro lado, los paros que se vienen produciendo por esto del de aguinaldo que está de esta forma de pagar, de pagar el cuentas, aguinaldo. Eh, una locura. Y tengamos en cuenta, ¿no?, de, de romper un poco con la lógica esa de que los docentes, ¿no?, eh, no laburan, tienen cuatro meses de vacaciones sí, sí, yo? Sí. Eso es, es mentira eh, Y todos Y todos aquellos que han, no son docentes pero Que han tenido contacto Con, con personas claro. que estén cerca de la docencia Saben que eso no es una mentira Padres eh, o madres, por ejemplo Yo en mi casa tengo, casi toda mi familia es docente Y a mi vieja la veía a las 8 de, Salía a las 7 de la mañana Y se llegaba a las 8 de la noche Y después a corregir o sea Lo tengo en el recuerdo, así que Eh, habría que romper un poco con esa lógica mientras tanto eh, los diputados se eh, suben los sueldos no los jueces todavía no tienen eh, no pagan lo que son los impuestos a la ganancia digamos y un montón de otras políticas que remarcan que hay una diferencia social terrible digamos ¿no? y que como lo hemos dicho otras veces me parece que no es una diferencia social en eh, Sin querer o, o bueno sin querer a los docentes o sin querer a las personas que se preparan para trabajar en la docencia se las se las agota antes de que se reciban y se le da poca plata a las escuelas que a los tercerarios para preparar docentes me parece que hay toda una es un propósito muy claro sí, sí, sí. Eh, que genera esto no el otro día estaba hablando con una chica que todavía no se recibió docente y me decía bueno antes de recibirme ya estoy cansada <risa> es, es, es muy es muy gracioso pero digo es terrible y es real es, es real no es real antes de recibirte ya estás cansado porque digamos toda la carrera te llevó tú una lucha de creo que no es, no es sin querer. No, para nada. <ríe> para nada. nada. Dudo que sea sin querer. Yo recuerdo el año pasado cursando en el en el instituto número 9 que no teníamos clase porque se electrificaban las paredes cuando llovía, por ejemplo, Claro. ¿no? A mí me <ríe> ha pasado también cursando en la escuela de teatro y profesorado que un año sin gas nos digan, "Traigan estufas eléctricas de su casa." Así es Así que nos soluciono. íbamos un rato antes, llevábamos la estufa eléctrica, la enchufábamos. Bueno, Pero lo bueno de que los chicos de ahí de la escuela se están organizando y están peleando. Como también los docentes que están reclamando, eh, hoy vamos a estar con eh, o por teléfono y también van a estar acá. Los chicos de teatro los vamos a llamar por teléfono porque en este mismo momento están teniendo una asamblea donde van a discutir qué van que, cómo, siguen. cómo siguen en esta lucha. También vamos a tener a la compañía de la gente de La Fragua, docente, eh, la Organización de Trabajadores del Frente de Darío Santillán, que también nos van a comentar eh, qué es lo que está pasando, un poquito más detallado y no tirar verdura por tirarla, sino que gente que eh, la está peleando y que sabe un poquito un poquito más de, de esto. Eh, ¿Qué más tenemos? Tenemos a las chicas del nuevo taller de tango de olga Claro, muy bien. Que estar acá contándonos de qué se trae este taller, invitando a todos los radio oyentes a que, a vengan, que vengan a participar? participar. A bailar un poquito de tango. Los jueves, ya recordamos que ya hay un taller los jueves a las 20. Este también va a estar los lunes. Eh, a las 20, ¿no? Sí, la a, la, a las 20, 20 horas, sí. igual ahora vamos a hablar con las chicas y, y nos van a comentar un poquito mejor de qué se trata todo esto La idea es también, a partir de este espacio Que es hoy eh, a Olga, el programa de Olga Vázquez Vamos a empezar a invitar a todos los talleristas Todos los productivos que hay Y para empezar vamos a invitar acá a las compañeras Que vinieron con buena onda a comentarnos un poquito De qué se trata todo esto eh, Por el otro lado eh, Bueno, tenemos un montón de otras cosas más Le, le, le insistimos nuevamente con la pregunta es eh, porque en esto viste de, de la, del sistema educativo también en la de esencia uno se revela se revela, sí. se revela ante Yo todo. voy a contar una anécdota Dale. de una cosa que me pasó hoy con mi hijo que me estaba contando lo que sucedió en no a la secundaria todavía a la primaria pero sexto grado ya está a punto de llegar Y me contó que un compañerito rindió mal un examen ayer, un oral, no he estudiado Entonces hoy el compañero llevó, a hace unos días, llevó todo lo que tenía que preparar y, y lo rindió bien, pero la maestra le dijo que no lo iba a aprobar Entonces Ciro viene, Ciro que es mi hijo, me dice Pero en la escuela, ¿qué es lo que nos enseñan? Dice, ¿por qué él aprendió? Dice, ¿qué es lo que nos enseñan? a ¿Aprender o a respetar la autoridad? Opa Ay, ah, <risa> yo que andé preguntándoselo a docentes, a ver te contesta Y bueno, y en la secundaria uno tiene como más herramientas, ¿no? Para rebelarse en contra de eso. O no tantas, pero igual uno se rebela, ¿qué es lo que hace? Se manda cagadas, en muchos de los casos, tira un bombita de dolores, qué sé yo, bueno, un montón de otras cosas, Fuman en los baños, ¿no? en los baños. Eh, y etcétera, digamos, Yo me he mandado bastantes cagadas, he estado mucho en eh, en la sala de los directores género tiene mucha relación con que después tengas una conciencia social y mucho no, menos, ¿eh? No, no, es Momento algo más de la vida que también uno se revela con los padres, se revela con las autoridades, las en figuras, general eh, de autoridad que hay en la sociedad así que por eso queríamos ver, a ver nuestros radio oyentes, que es las cagadas y las travesuras más grandes que se han mandado y reírnos un poco acá de, de eso. Ahora nos vamos a un temita musical, Rodo dale, y volvemos en un ratito basque.cultural@gmail.com Bueno, ya que estamos en el segundo bloque de Oiga Olga. Eh... ¿cómo estás, Ro? ¿Todo bien? Muy bien. Acá muy estamos bien. con le comentamos, ¿no? a la gente una de las de los talleristas, ¿Talleristas de... De... Sí, sí. del nuevo taller de tango de Lolga. De Olga Vázquez. Sí, ¿Cómo, sí. ¿cómo, ¿Cómo anda? ¿Cómo está este día tan friolento? Bien, eh, lindo. Bien. Muy bien. ¿Le gusta el, el frío? Sí, me gusta el gusta frío. ¿Le gusta más que el calor? Sí. Lo dijo, ¿lo dijo? Sí, sí, sí, sí, no soporto el calor. Ah, pero usted, usted el calor el del abrazo tanguero me encanta. Ah, muy bien. Ahí como sí, le encantó. Bien, bien. Bueno, en fin. contanos un poquito de qué se trata todo esto de, de un taller de tango... Bueno, este es un nuevo taller de tango que damos uh -huh. acá en el Olga vázquez con María Luz Guevara. Uh -huh. eh, son los lunes a las 21 horas y 20. sí, es una nueva propuesta. El taller se llama Así no se baila el tango. Ah. Tiene otro costado. Rebelándose digamos. un poquito también. Sí, es un poco <risa> rebelde eh, en algún sentido. Bueno. Eh, es un taller que se basa en una propuesta nueva, justamente, que tiene que ver con no eh, no una propuesta de enseñar una secuencia de pasos tangueros, uh -huh. sino un encuentro consciente con el otro, ah, con okay. el cuerpo del otro. ¿no? bien eh, Un trabajo más perceptivo, más introspectivo, más de de conexión con, con un otro, ¿no? Y con el espacio de uno. ¿Sí? Y esto me imagino que rompe un poco con la lógica de lo que se labura en el medio tanguero, ¿no? Bastante, sí. Eh, siempre se bailó tango un hombre y una mujer, bueno, ahora todo eso está cambiando. Esa es la idea de romper sí, todo de género está está Haciendo mujer con mujer, varón con varón. Igual hay encontremos así, o, o no. Sí, sí. Yo una vez fui, sí, no sí. bailé, no bailaba, pero bailaban hombres con hombres. Y... Sí. Y es hermoso. Es otra idea. Es una, una época en el tango bastante más abierta. Uh -huh. eh... Donde los jóvenes, ¿no? Como hay una generación de jóvenes sí. que han tomado de alguna manera la movida sí. y han roto con algunas lógicas, ¿no? Sí, eh, estamos tratando de que deje de ser negro y rojo, de alguna forma, claro. y que pase a tener más colores. Multicolor. ¿no? Bueno. Y que podamos encontrarnos con esa diversidad que es tan preciosa en el abrazo, porque es una, es la danza del abrazo y de la improvisación. Igual esto que decías... Eh, que tiene que ver con la percepción y el cuerpo de otro me hace acordar por ejemplo antes yo mi abuela bailaba muchísimo tango con su marido uh -huh. y en mi pueblo siempre decían, Ay como bailaban tus abuelos y nunca ha venido a estudiar y no sabían pasos eh, eh, me parece que por ahí tiene que ver más con eso y bailaban tango y les encantaba y los re disfrutaban había una percepción muy grande del cuerpo y del cuerpo del otro pero pasaba por otro lugar que no es aquí no vas a que te enseñen a hacer un pasito para allá o para acá es como uh -huh. tratamos en este taller de, de, de poder de encontrar eh, una tranquilidad y una conexión con el cuerpo de uno. ¿no? Y desde ahí poder encontrarnos con el otro. ¿no? Y, y que no sea rígido. Claro, romper con todas las estructuras que y se con vienen. Con las estructuras, ¿no? que, claro. Exacto. Y que me imagino que por algo así debe ser de que elijan el Olga Vázquez para este hacerlo. lugar Este lugar es precioso para para caminar ahí eh acá abajo. En el auditorio Gran sí. Es precioso. A mí me gusta mucho porque tiene lo ponemos bien oscuro y, y, y, y la gente, o sea, es un, es gente linda. Sí, aparte se ve, se ve, uno que tiene la posibilidad de, de, de, de, de estar, ¿no? Del otro lado, ¿no? Nunca se anima, pero eh de ver que le disfrutan mucho, ¿no? Con muchas ganas sí, de hacerlo Con claro sí. una voluntad muy grande Porque también le comentamos que no es que sacan mucha guita, digamos, de esto Sino que todo no. a pulmón Y que vienen con su equipo, vienen con las luces Vienen a preparar el lugar una hora antes eh, Por ahí no tienen la llave Como algunas veces pasa <risa> Pero uno lo, lo rema, ¿viste? Y están acá, y la pelean, y vienen Porque nos sentimos cómodos Porque está bueno estar acá, está bueno Bien, sí Buenísimo que estén, eh, y cuál, cómo es eh, son los precios, y qué sé yo, si la doña de, del barrio tiene ganas de venir, el don que está por ahí, los jóvenes que tienen ganas de participar y conectarse con un algo que por ahí se ha, se ha defumado de los, de los jóvenes que está volviendo, no como es el tango... Mm. ¿Cómo es que se pueden contactar? ¿Cómo hacen para, para llamarlos? ¿Si tienen algún medio o vienen directamente acá? Que vengan a Lolga y las puertas están abiertas. Siempre. Siempre. Sí. Y son los lunes a las 21 horas. Uh -huh. El taller sale 10 pesos. Bien. Pero el que no pueda pagarlo, no lo, no lo paga y habla con nosotras y está todo bien. Y también nos puede dar lo que pueda. O sea bien ah. bien le comentamos también a la gente que hay un ese porcentaje esos 10 pesos obviamente que todos los talleres del olga vázquez eh, no es exclusivo digamos que tengas la guita puedes venir a participar igual No son excluyentes claro, claro. Eh, y que hay un porcentaje de esa plata que es destinada eh, a lo que es la, todo lo que es este espacio que es el olga vázquez eh, sí. Nada, hay un que no solamente queda todo para el tallerista Sino también es un aporte Nosotros no lo decimos como alquiler Sino como un aporte hacia el lugar eh, Para ayudarnos entre todos y todas Porque como bien saben Este lugar no por ahora no tiene Plata de nada, de dinero de nadie No nos banca nadie y es todo a pulmón también eh, Y por eso necesitamos Esos pesitos que es para arreglar no sé, Un foco que se rompió Las cañerías que se taparon como hoy eh, Bueno, todo lo que Lo que pueda ayudar para Para arreglar el espacio Algo más querías comentarnos Sobre el lugar eh, No sé, sobre si este, otra vez Este lunes es feriado uh -huh. Y decidimos con Luz No dar el taller bien eh, Pero el próximo lunes Firmes y bien. los esperamos Dale. A ustedes también Y a todos los que me estén Escuchando por ahí, ya saben El taller de tango, ¿cómo es que el nombre? Luz y Rocío y se llama Así no se baila el tango Bien, así que ya saben Buenísimo, sabes. están todos invitados sí. todos Los lunes a las 9 de la noche Que se baña en sangre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 A tres años de los asesinatos de Jonathan Kiki Lescano y Ezequiel Blanco. Jornada de lucha por los derechos humanos. Te convocamos el sábado 7 de julio a partir de las 12 horas en Fon Rouge y Chirabert, Villa 20 Lugano. Justicia por los y las de abajo. Festival contra el gatillo fácil. Radio y televisión comunitaria, bandas, talleres, carpa cultural, actividades recreativas y mucho más No, no te, te lo, lo podés perder. perder Sábado 7 de julio desde las 12 horas Conrush y Chilabert, Villa 20, Lugano Convocan familiares de Jonathan Kiki Lescano y Agrupación Kiki Lescano <risa> Radionauta FM 106.3 Radionautafm.wordpress.com Oiga, oiga Olega Cosechamos libertades Oiga, Olga Olga, Olga <risa> Así Para todas las Chicas y chicos Con esa florcita De cumbión Seguimos en Oiga Olga, eh décimo programa supuestamente para décimo Sofía. Décimo eh, Ahora estamos con nuevas invitadas. Eh, ya le comentamos hoy al principio del programa, nuestro amigo Daniel Scioli, en esta semana tan revuelta de tanto quilombo de educación, también se hizo de nuevos enemigos y enemigas. <ríe> eh, nada, bueno, Enemigas y enemigas en un sentido no casi en chiste, pero porque por una cuestión lógica, ¿no? Otra de las escuelas de arte de la Ciudad de La Plata tiene problemas de edilicios, tiene problemas, digamos, de infraestructura y no hay respuesta ni plata eh, para bancar eso. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Está Aldana acá y está Bane, de la Escuela de Danzas Clásicas de acá, de la Ciudad de La Plata. ¿Cómo andan? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, creo que ya es. Perdí la noción del tiempo de tantos días adentro de la escuela. Sí. Eh, a ustedes y a los que nos escuchan Sí, eh, vinimos acá para, bueno, para contar un poco de qué se trata esto de la toma La verdad es que venimos reclamando hace muchos años La escuela uh -huh. viene reclamando hace mucho tiempo Tiene una historia de lucha eh, grande Y se vienen prometiendo un montón de cosas Y se vienen firmando papeles que quedan en la nada Cada vez que cambia el gobierno o el político de turno todo lo que se había hecho se disuelve no sé si eh, no, te invito a que también comente <risa> lo que está sucediendo <risa> eh, bueno, pero digo, eh, esto de ya estamos acostumbrados siempre ha pasado, que se yo, acá en el Olga Vázquez sí. sin más, digamos Solá antes de irse firma la ley de expropiación y Scioli ahora cambió de figurita y tiró todo para atrás, digamos eh... Qué es lo que cómo es, es que se empezaron a organizar ¿Por qué llegaron a esta medida digamos en este tiempo eh, y qué, qué cuáles son las carreras que están funcionando hoy y que en la escuela de danza sí. clásicas no están eh, el viernes pasado le comentamos que estuvieron las chicas de la escuela de danzas tradicionales, tradicionales con contándonos. Eh, contándonos cómo venía la, el tema que habían tomado que le habían prometido un lugar que eso después le volvieron para atrás que un montón de bicicleteadas la cuestión que los chicos hoy eh, hace medio año que no tienen clase eh, me parece digo que ustedes tu, tuvieron una tuvieron un, una relación con los chicos como cómo fue que, que, que empezaron con esto eh, y, y ¿qué, qué medidas empezaron a tomar ¿no? sí eh, bueno primero en la escuela de danzas clásicas eh, vamos a decir funcionan 54 entre 7 y 8 y uh -huh. Eh, y están funcionando ahí tres carreras Cuando en Digamos, sus orígenes funcionaba Únicamente danzas clásicas De uh -huh. ahí el nombre Después eh, se incorporó danza contemporánea Y más tarde expresión corporal El tema es Fue creciendo ante la incorporación de las nuevas carreras La cantidad de alumnos Y la escuela siguió siendo la misma Lo que se hizo fue ir alquilando eh, Aulas idea. Claro, para en horarios específicos para clases determinadas eh, eso por un lado no digamos no entramos todos en la escuela no tenemos un único edificio a su vez el edificio que tenemos está eh, en pésimas condiciones porque es una casa antigua y tenemos muchos problemas de por ejemplo no sé humedad eh, no hay matafuegos en algunos sectores no hay una salida de emergencia eh, no sé Hay cuestiones rotas, se cayó el año pasado eh, un ventilador de techo de una de las aulas en mesa de examen, de casualidad, y porque hizo chispazos antes, las chicas que estaban rindiendo se corrieron hacia un costado y el ventilador no cayó arriba de la cabeza de nadie, pero pudo haber sucedido. ¿Cómo? Sí, obvio. Eh, hay un montón de problemas que nos vienen ocurriendo. Y, y bueno, ahora se decide la toma porque teniendo en cuenta la situación de tradicionales y uniéndonos junto a ellos y los chicos de teatro que también vienen haciendo los mismos reclamos. El reclamo principal sería eh, la cuestión de edilicia, pero nosotros reclamamos por un montón de otra de otras cosas eh, que se encerrarían en la consigna de que se dignifique la, la educación artística, porque sentimos que estamos relegados y nada, que nos den becas, boleto estudiantil, que podamos tener un comedor, que haya más banda horaria, que se validen los títulos a nivel nacional, un montón de cuestiones uh -huh. que, que no nos están dando, obviamente. Pero bueno, lo principal sería el edificio, que es lo que las tres escuelas no tenemos y que el año pasado se había firmado un acta compromiso con el gobierno en donde se comprometían a hacer un, eh, lo que ellos denominaron polo artístico que es un lugar donde funcionan Las tres escuelas de artística Que son tradicionales, clásicas y teatro Y bueno Ahora cambió eh, La ministra de educación Y el acta ese, bien gracias O sea, no sé se, se bajó, planos, se dio para todo. atrás Eso había sucedido anteriormente. En el, en entre el año 2005 y 2007 sí, hubo planos, hubo eh, creo que ahí Hasta hubo maqueta. licitación, hubo todo todo todo. Yo tengo entendido sí. que hubo licitación y también se supone que hubo mano por detrás porque ninguna empresa quiso tomar esa licitación, algo muy extraño, es ¿eh? como que la vienen uh -huh. la vienen remando y se están haciendo los losotas hace muchísimo tiempo y sí. El año pasado pasó lo mismo, o sea, claro. eh, se, se vuelven a hacer todos las sea se firma este acto de compromiso y en el, el momento que se lleva a licitación vuelven a nadie a licitar ese Sí, ah, eh, digo, esto está pasando a nivel terciarios, eh, más allá de lo artístico, también el año pasado tenemos entendido que estaban los chicos del uno de los institutos de magisterio Eh, que también llegaron a esos planos licitación y nadie toma las licitaciones eh, la realidad es que como venimos insistiendo nosotros de hace un par de tiempo desde este programa y también desde el Olga Vázquez, lo que se está exigiendo acá es meramente un derecho eh, humano, un derecho como es la educación eh, sea de, del nivel que sea y, y de, de la orientación que tenga, digamos, uno tiene que tener las condiciones básicas para hacerlo Eh, la verdad que felicitamos digamos lo que están haciendo ustedes más allá de todo este bajón eh, sabemos que es mucho esfuerzo mucho a pulmón lo que están haciendo eh, y le comentamos también a la gente al vecino a la vecina que está por ahí escuchándonos de que lo que están haciendo ustedes de esta toma me parece que es para no llegar a que le clausion en el lugar porque la escuela de danzas viene con la misma con el mismo trayectoria y tuvo que tomar, el eh, digo, le clausuraron el lugar. Eh, y acá ustedes, a partir de eso, la verdad los felicitamos mucho eh, y obviamente tienen las puertas totalmente abiertas eh, desde el Olga Vázquez y también desde el programa, Radio Nauta y todos los espacios que funcionan acá. Eh, ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo, cómo continúan en esto? Eh, ¿Qué actividades para invitar, para para... Nada, eso, para contentarnos a nosotros y a nosotras los vecinos y vecinas. Bueno, nosotros aparte tenemos una problemática, no sé si problemática, pero la mayoría de las alumnas de la matrícula de la escuela son nenitas que estudian clásico, que tienen son menores de edad. Uh -huh. Entonces, eh, por ahora lo que estamos pensando es cómo podemos eh, hacer que las nenitas también vayan con sus padres, obvio, y que puedan empezar a estar también dentro de la escuela como para que también los padres sean partícipe y cargos de la situación en que nos encontramos. Entonces lo que estamos proponiendo ahora y lo que estamos haciendo es tratar de organizar junto con los profesores, eh, con algunos profesores, eh, ciertos eh, talleres o clases abiertas en para los o sea, en realidad para toda la comunidad, no solamente para las niñas eh, que las vamos a empezar a hacer desde la semana que viene. Más que nada también porque tenemos un problema con varios de los anexos en donde estamos uh -huh. tomando clases también. ¿Y qué días lo van a hacer a eso? ¿Se sabe o, o está sí, por ahí? Sí, todos en... los días tenemos actividades específicas que lo estábamos días? mandando en, al mail o el Facebook del Centro de Estudiantes. ¿Cómo es? Para... Sí. Estudiantes Escuela de Danzas. Bien. Sí. Ahí está publicada la grilla con actividades, se van sumando actividades todo el tiempo y también se tienen que confirmar porque a veces por ahí surgen asambleas por cuestiones de último momento y bueno, se... ...obviamente está primero... Eh, ...resolver el conflicto y después... ...por ahí se tienen que postergar... Eh, ...alguna actividad, alguna clase... ...pero... Um, ...hay un teléfono... ...que ¿Dónde? es el 482... ...2571... ...que es el de la Escuela de Danzas Clásicas... ...ahí pueden llamar... Eh, ...hay gente las 24 horas... ...y ahí pueden informarse mejor... ...y consultar... ...yo antes de que me olvide... ...quería destacar algo que me parece bastante importante con respecto a esta situación, y es que eh, en la escuela eh, funcionan profesorados, digamos, que no es solo que se forman artistas, sino que es una institución que forma formadores, entonces es muy importante que tengamos en cuenta eso, ¿no? como el rol de la gente que se está formando ahí dentro, el rol que va a cumplir o que ya está cumpliendo dentro de la sociedad en la formación de eh, futuros ciudadanos. Sí, entendiéndolo también no, esto de todo digo el contexto que estamos pasando en, en esta última semana a nivel de educación es bastante fuerte el gobierno provincial y nacional en una puja que no se entiende mucho, mientras tanto los, los que, formadores claro. y formadoras de, de nuestros niños eh, le pagan en cuotas eh, no hay presupuesto en las escuelas no hay presupuesto para la educación artística, no hay presupuesto para nada eh, y bueno acá estamos, seguimos peleándola, pero la cuestión es que sí está bueno remarcar de que son los futuros trabajadores y trabajadoras de, de la educación y aparte, eh, nada, es, es lo básico, que es la, es uno de los derechos fundamentales. Y también para nuestros vecinos y vecinas, tengámoslo en cuenta una cosita de, de, en este momento, que también se está pidiendo tanta inseguridad tanta seguridad, policía, la única batalla para contra la... La seguridad contra la inseguridad la si lo queremos entender de esa manera es a partir de la educación eh, y hoy la educación está en crisis hoy la educación está pasando por un momento eh, fuerte que no tiene que todo esto obviamente no tiene tiene una correlación lo que le están pasando a ustedes chicas lo que le están pasando a los bachilleratos populares que no le quieren dar el, la acreditación que ahora van a venir los chicos también a comentarnos de qué, qué es lo que está pasando lo que le está pasando a los, a docentes, los docentes en general eh, que es muy triste y es la base de, de nuestra sociedad digo no eh, es es uno de los de derechos básicos de educación vivienda alimento eh, y bueno así estamos pero seguimos para adelante. Lo bueno es organizarse, digo, destacamos esto, destacamos ¿no? Destacamos mucho y con una sonrisa como la que se demuestra día a día en todos los que eh, y todas las que vienen eh, peleando para que esto de algunas de alguna manera eh, se arregle. También destacar de que más allá de que en este caso es la escuela de danza clásica o la escuela de tradicionales o Eh, los bachilleratos o eh, un comedor que se cae de pedazo o un club que no, no tiene el presupuesto necesario, hay una realidad que es todo un núcleo y que los chicos están peleando eh, no solamente por ello, sino para el futuro de, de nuestra sociedad eh, muchas gracias por haber venido eh, y cualquier cosa que tengan, alguna necesidad ya saben, Acercarse el espacio está, lugar, abierto, está abierto el espacio para todo gracias gracias a ustedes gracias. Bueno you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 y de dónde vengo ni por dónde voy. Solo quiero que me des tu amor, que me da la vida, que me da el calor. Tú me desprecias por ser vagabundo y mi destino es vivir así. Si vagabundo es el propio mundo que va girando en un cielo azul. ¿Qué importa saber quién soy? I don't know. serv vagabundo i mi destino és vivir ací Si vagabundndo és el propi mundo que va tirando en un cielo azul Què importa saber què soi de to que tengo por de bo? Què importa saber què el Y por dónde voy Olga, Olga Olga.basket.cultural.gmail.com Siempre soñé con tener angina en mi cama Nunca papá me besó y me dijo hasta mañana a todos lados me gustaría decirte tantas cosas oh, oh, dreams little dreams pequeños sueños dreams little dreams pequeños sueños siempre mi abuela baby va a visitarla nunca sereré los ojos cuando estaba bajo el agua quis está tarde encontrarte caminando hasta mi casa me gustaría decirte tantas cosas. sueño Dreams Little dreams Pequeño sueño Seguimos con oiga olga después de haber comentando un poquito acá de las chicas de la escuela de Danza, le comentamos que nada que este martes o miércoles no eh, por ahí van a hacer una movilización en conjunto con las tres escuelas artísticas eh, estaría bueno que los acompañemos eh, y digo por una cuestión lógica lo que venimos lo que venimos diciendo desde ahí eh, más allá de que ellos estén hoy eh, en esta pelea por eh, Significa la educación del pueblo, ¿no? Significa la, la educación de la sociedad, de todos y todas, y me parece que está bueno salir a la calle en un toque para que... Acompañarlos. Acompañarlos, ¿no? Eh, bueno, volvamos un poquito... Al tema de... de... De las escuelas, de la rebeldía que estamos teniendo, eh, de nuestros profesores y alumnos del sistema educativo de la Argentina, que están rebeldes, parece, eh, con causa, ¿no? Vamos a hablar de los rebeldes sin causa. En este caso, lo cuando éramos adolescentes. La adolescencia. Eh, la adolescencia, que es una rebeldía Et Etapa sin... de rebeldía sin causa. Totalmente. Obviamente que no todos y todas, <risa> no obvio. Pero digo, la mayoría uno se empieza a rebeldar. Es una mezcla. Dar, eh, un, una mezcla, claro. Eh, la pregunta del día es, ¿cuál fue la travesura o la cagada que te, más grande, más significativa de la que te mandaste en la escuela para comunicarse? Digamos, para los, medios de los medios de comunicación Que es Oiga Olga eh, No, Oiga Olga Vásquez eh, Del Facebook O si no, también lo pueden hacer por medio del Facebook del Olga O por teléfono, llamando al 512-1690 Y bueno, esos son los medios que tenemos hoy Pueden hacerlo si tienen ganas Tenemos un Twitter también, pero ni vos ni yo sabemos utilizarlo Así que ya, hoy no se comuniquen hoy no por Hoy está Twitter. nuestra compañera Angelina acá eh, no. Motorizando o Observando el Twitter nos Bueno, nos, nos han algo. comentado Sí, bueno, muchas anécdotas A ver, por ejemplo, Angelina Que hoy no pudo estar acá, pero desde ver, su casa dice. Nos cuenta que en el cole arrancó un picaporte Para cerrar la puerta y que la docente no pudiera tomar el examen Por ejemplo Bien, bien, bien ¿ves? Organizativo, ¿ves? organizativo Se organizó, estrategia, tenía un fin Tenía un fin, no era una rebeldía claro, no Porque si, dale, claro. barbeo Ah, sí. no a ver. después de una amiga mía cuenta eh, Ana Luzo Saúso desde Rosario nos está escuchando y dice que oh. nos escapamos de la clase de geografía y nos fuimos a merendar con mi queridísima amiga Sofiro Cevich se refiere a mí, a su casa <risa> mientras las monjas, porque íbamos a un colegio católico, nos llamaban por teléfono a todas nuestras familia para que volviéramos esto nos llevó a que nos suspendieran tres días y al final fue un golazo si sí, nos suspendieron tres días Pero las monjas eran brava. Mal. Estábamos en mi casa merendando, lo recuerdo, y yo escucho que suena el teléfono adelante en el escritorio de mi viejo, atiendo y escucho que es la directora diciendo, "No, porque su hija se escapó de la escuela." Mm, y mira, yo sí. recuerdo algo parecido donde me abandonaron mis compañeros y compañeras. En en séptimo, en, no, en séptimo, no, en tercero polimodal, el último año teníamos buzos y pantalones de, de egresado. Íbamos a un colegio católico. Mm, y no nos dejaban porque tenían los colores jamaquinos, ¿viste? Na. No nos dejaron ni eh, entrar. Valísimo. Nos peleamos, dijimos, ¿cómo puede ser? Pero es el último año, esto nos salió plata, bla, bla, bla, bla. Al grito de vos te la creés del Che Vara, me dijo la directora que no entendía nada de quién era el Che Vara por lo que se <risa> eh, y yo no me la creía ni mucho menos. Eh, nos fuimos a la casa a, a merendar. La cuestión que pueblito, yo soy de las flores, 30.000 habitantes, sineta no en tal casa está en la otra, en la o sea, otra. No hay mucha, mucha vuelta, vuelta claro. y nos habíamos ido los, éramos 15 en ese momento, nos fuimos los 15, y la cuestión que llamó, la directora eh, le dijo, y presionó, nos dividió, nos coptó. Logró nos hacer par, eso. Él, no, yo no puedo faltar, yo no puedo hacer, bastante pecho frío, y la cuestión que tuvimos que volver todos, y un par no, nos quedamos, faltamos, ya fue, no. Eh, pero un bajón Sí Una desilusión Aparte A grito de Nos vamos Nos vamos Nos vamos Y después volvimos Con la cola la Entre las piernas Bueno Pero eso es, es una rebeldía Que no sirvió Para nada ¿no? <risa> Para nada Ni siquiera Tres días de suspensión Porque después De la de última Me el pedo Sí, sí, sí Bueno, acá también Cami, nuestra compañera Que hoy no está Desde Mar de Plata Nos cuenta que Se iba a fumar al baño Con las chicas grandes Y terminó Con cinco amonestaciones Sí, También. A ver, mi mamá cuenta que tenía una celadora que era muy buchona y que era fóbica a los sapos y le llenaron el cajón del escritorio de ranitas chiquititas. Entonces, llegó, así entró gritando y retándolos y abrió el cajón y empezaron a saltar las ranas. Ah, muy buena. Está buena. También organización. Organizada. Necesito porque juntar sapito. <risa> no. Tiene bastante al pedo. ¿Ves que la adolescencia también te da sí. ese tiempo de que estás al pedo? Para poder... Zapo. Claro, claro. Ponete a juntar sapos <risa> para joder la vida a otra persona. Esa, Después esa acá, Domingo Quispe ensamble dice que tiraban todos los pupitres al aire, al aire para que choquen todos juntos. Y después, Principito Pablo... Yo sigo siguiendo en todos los anteriores anécdotas que han marcado, sobre los camiones, bueno, sobre todas las cosas que hemos... Hay algunas personas que necesitan terapia urgente. ¿Tirar? Sí, yo también tiraba los pupitres. ¿no? mira ¿y qué, qué? ¿Pero qué te digo yo todos los días? ¿Necesitas terapia? Necesito terapia, Sí. ¿Ganales? Los tiramos y los chocábamos, así, y gritábamos. No o sé, sea, es como una energía, ¿no? Que, como que tenéis la tenés que liberar. O sea, al no ponerla, porque muchos claro, no la ponen, entonces necesitas hacer un quilombo. Después acá este es muy elaborado. Eh, eh, juntarnos con dos amigos y en el comedor cazar más de 100 abejas, las cuales las metimos en bolsas y las fuimos dejando por las aulas. Ese día no dieron clase en la en aula las aulas, sino en el parque, dice Principito Pablo. Bueno... Eh, Pero es que estás al pedo en sí. No juntar 100 a... más de 100 abejas tenés en que bolsa estar al pedo. y aparte te estás exponiendo. Bueno. Eh. Vos te vas a abejas. morir. Lo que te cuentan los Jiang en, en la película de las Voy abejas asesinas que no es, es mentira, es mentira. <risas> ah, yo pensé que sí. No, igual. no, ¿y después otra por ahí no tenés? No, acá. Ahí estaba ahí no Mariana Hang Han, eh, que comentaba que eh, nada, que su travesura era haberle dado los parciales, le hacía los parciales de inglés a sus compañeros. Nosotros aplaudimos esa iniciativa sí, de travisión. solidaridad, eh, al cual yo estaría del lado de los compañeros. Haceme, haceme la prueba de inglés, lugar. le diría, eh, claro. Yo era un... No, ni lejos de que estaba cerca de repetir, porque me castigaban. Claro. Familia docente, como <ríe> repetí. Eh, pero sí, eh, era bastante vago. Claro. No, bueno, yo tengo una para contar, que aparte la que contó mi amiga, en 7º grado teníamos que hacer la disección de un ojo de vaca. ¿No tenías que hacer esas cosas cuando en la escuela? No, las monjas se ve que tienen eran era un poco sí. sádicas, sí. Bueno, y no, no. un compañero jugando una, una amiga, no un compañero, una amiga jugando con el ojo de vaca, es como medio pegajoso, lo tiró para arriba y quedó pegado en el techo, el ojo de vaca, y quedó pegado en el techo justo arriba donde se sentaba la docente. Así Pobre. que la docente entró y nadie iba a decir nada supuestamente pero obviamente todos estábamos mirando el ojo de vaca el ojo de vaca? Eh, no, no, la docente miró para arriba y un ojo pegado ojo de arriba de ella bajó y nos miró todos y dijo ¿quién fue? Es, y después le cortan el aguinaldo <risas> se lo pagan en cuatro cuotas se dan cuenta y después le dicen que no se trabajan que, que, y que sí. tienen tres meses de se vacaciones sí, le mando un beso dudo que esté escuchando es impresionante, vaca, impresionante yo me he mandado bastante también he ido a una escuela agraria Eh, en mi familia, viste, como que era rebelde con mis padres es lo que decíamos hoy, la adolescencia uno se revela contra la autoridad de la sociedad claro. y mejor opción que tuvo mi, mi familia en mandarme a una escuela agraria que tenía que cumplir Eh, doble escolaridad <risa> bueno, pero ahí hacíamos también nuestras travesuras, matábamos conejos eh, gallinas, ah, pero lo teníamos que hacer eh, lo teníamos que hacer eso, travesura, un poco sanguinario no, lo decías, teníamos eh? que hacer ah, por la escuela, por que la era escuela. no, no, no íbamos a matar ningún animal sin comerlo, obviamente no, no, era una, una aventura media sádica bueno, ¿no? así que ya saben si tienen algún comentario acá Rodo nos va a comentar ahora cual fue una de sus grandes travesuras en la escuela y tengamos en cuenta de que cuando pensamos en las travesuras y las maldades que le hicimos a docente docentes hoy esas docentes no están cobrando y le están pagando el aguinaldo en cuatro cuotas algo medio tragicómico pero que es real y es en el país en que vivimos. Hoy en radio nauta a las 10 de la noche orgía de vegetales Radio Nauta. FM 106.3 Sembrando cultura, cosechamos libertades Oiga, Olga Olga, Olga, Olta <risa> El delfino pero ya no quiere más Dar la vuelta, carnero I a la horca le da Al que aguantar Regel camarón de la de han como el dandoscino, en la la avenida me han pedido como char fina te vino la orca y el delfín. Estoy tocando la bocina. Uy, mira que lindo lo que veo Le comentó el pingüino Al delfino vero Y el de por ser El más inteligente Del mundo marino Le dijo Manso Quédate tranquilo Debemos de andar Por la lucida del mar Le dijo Manso Quédate tranquilo Debemos de andar Por la lucida del mar o sea no verde Chama el programa. Haremos un cambio evitando un llachajo que va en la tapa. O sea, no verte, Comienza el programa. O sea, no enchufe o sea, no tire veneno en la planta. Chacham, chacham, chacham, a el programa. olga.vasquez.cultural.gmail.com Así para todas las chicas y chicos con esta florcita de cumbión... Noi Olga, el programa del Centro Cultural Social y Político de Olga Vázquez, ahora con nuestras próximas invitadas, Anaele y Celina, integrantes del Bachillerato Popular, militantes también del Bachillerato po Popular Bartolina Sisaola. ¿Cómo andan? Hola. ¿Qué están haciendo por acá y qué, qué es lo que está pasando? ¿Qué es No, la primera pregunta sería, ¿qué son los Bachilleratos Populares? Bueno, eh, nosotros este, somos escuelas secundarias que estamos gestionadas por los movimientos sociales y laburamos en, en distintos territorios, en distintos barrios y en fábricas recuperadas. Uh -huh. Tenemos ya casi una década funcionando, los primeros bachilleratos surgen en el 2003 y mmm, trabajamos desde la educación popular, somos todos docentes formados de ese paradigma y tenemos un laburo fuerte también a nivel territorial articulando con las distintas instituciones y organizaciones barriales, este, y bueno, y algunas especificidades, algunas singularidades este, respecto de lo pedagógico, nos organizamos en áreas, este, y nos organizamos asambleariamente. Tenemos con los chicos asambleas bueno periódicas, depende de cada bachillerato, este, si se reúne mensual o semanalmente, Y los docentes también, tenemos un espacio de discusión colectiva, no tenemos una dirección, no tenemos una estructura jerárquica o vertical como tienen la las escuela escuelas tradicionales, tradicionales, sino una asamblea también periódica donde todo el colectivo docente discute y toma las decisiones eh, de, exacto, de, de, de la escuela. no eh, Interesante de que esto está funcionando hace 10 años, ya tiene historia, eh, ya tiene un trecho como para uno tener lo presente eh, y usted el, el, el particular el bachillerato bartolina sisa dónde está funcionando nosotros estamos trabajando en el, en el barrio malvinas que uh -huh. en la plata es conocido como el barrio toba 152 uh -huh. y 36 es el tercer año que estamos en el barrio este, estamos construyendo nuestro propio edificio y eh, estuvimos eh, funcionando también estamos funcionando en elóloga vázquez tenemos nuestras reuniones acá en el centro cultural y mm, este qué más contamos del barrio y nada que tenemos una matrícula ya de 150 estudiantes sí. eh, somos alrededor de 30 docentes y donde no había... Eso es un aspecto importante, ¿no? Los lugares donde funcionamos los bachilleratos populares son barrios donde nunca hubo una escuela secundaria, ¿no? Sí, que es apuntada en realidad a jóvenes y adultos que son excluidos de la escuela secundaria, que no han podido terminar su escuela secundaria, Y, y tienen esta opción y tienen esta alternativa que generalmente no hay escuela de adultos en los barrios hay pocas secundarias y escuelas de adultos en los barrios directamente no hay sí, sí. y un adulto que trabaja, que tiene hijos que mantiene su casa se le dificulta mucho tomarse venir un colectivo centro, para venir, venir hasta el centro claro. y poder terminar su escuela eh... Sí, tiene un poco que ver con el sistema educativo argentino ¿no? eh, que está súper extendido hay muchísimas primarias, eh, muchas menos secundarias y lo que es la modalidad de adultos este, cada vez es más chica ¿no? y, y actualmente bueno eh, durante a partir de, este, desde el menemismo y en continuidad con las políticas educativas menemistas hay una cantidad una proliferación de programas, que reemplazan a las escuelas de adultos, uh -huh. con lo cual, bueno, la modalidad viene siendo reducida, atacada, Reducir inofensiva. Los en, en, lo conte, en los contenidos. En los contenidos, en la carga horaria, la carga. en la cantidad de años, claro. de hecho la reforma que se viene está apuntando a quitar directamente 3 años de adultos que existían hasta ahora, eh, que uh -huh. van a, a desaparecer. Sí, que se intentó implementar, pero hubo bueno una buena resistencia de la rama de adultos. Eh, de conjunto de docentes, estudiantes, hasta inspectores mismos eh, defendiendo la modalidad, se frenó este año pero la van a intentar implementar el año que viene así que bueno, también eso es un problema eh, ya que dentro de la nueva ley de educación provincial no se no se incluye la educación de adultos como obligatoria eh, pero es necesario... Eh, ...terminar la secundaria hoy en día para cualquier joven y adultos ...para tener un trabajo eh, uh -huh. menos precarizado, o sea, es el mínimo título... ...que hoy se necesita para ingresar algún trabajo... ...bueno, Nación baja a través de los programas Fines 2... Eh, ...que son programas muy precarizadores, no solo precarizadores a nivel de docente... ...o sea, eh, sino también a nivel de educación... ¿Se cursa dos o tres veces por semana? Sí, se puede. Quizás los hacen rendir libre. Y esa es la educación básica que tiene eh, cualquier sujeto, cualquier ciudadano. Eh, y es, es un problema, ¿no? Nosotros realmente estamos eh, en desacuerdo total con estos planes de finalización de secundaria porque son un empobrecimiento educativo del pueblo. Eh, es un parche eh, para la, para el... ...la clase trabajadora para el pueblo pobre... ...de que necesitamos que te recibas... ...así suben los números... ...te claro. doy estos planes para... ...así suben los números y ando diciendo después de que... en eh, nuestro país... ...este proyecto nacional popular... crece los números a la hora de la educación... ...y qué sé yo... ...pero la realidad es que hay muchos parches... ...que no solucionan nada... ...y que, que, no, que todo tiene que ver con todo... ...y nosotros le comentamos también a ustedes... Estuvieron las chicas de la Escuela de Danzas danza Clásicas, el viernes estuvieron las chicas de la Escuela de Danzas Tradicionales, eh, bueno, un montón de otras cosas que eh, lo que nosotros decimos que en, todo tiene que ver con todo y, y, y en particular lo que está pasando con los bachilleratos, qué es lo que, qué es lo que, qué, qué respuesta se está teniendo del gobierno provincial, del gobierno nacional y qué es lo que le está pasando ahora a ustedes eh, en estos días, en estos en este año y en realidad mira nosotros venimos ya luchando desde el comienzo de las experiencias no al principio nos reconocen como dentro de la rama de privada eh, como escuela de adultos Sin tener un salario para los docentes, pero bueno, dentro de esa rama. Eh, como nosotros nos consideramos que no somos escuela privada, sino que somos escuelas que surgimos desde el campo popular, pero somos una escuela más, eh, somos la escuela secundaria del barrio, eh, luchamos y conseguimos que el año pasado eh, entremos dentro de la rama de adultos como CENS conveniado, o sea, centro educativo de nivel secundario. Uh -huh. Eh, el año pasado cinco de las escuelas que ya estaban en di prep eh, entran ¿Cómo? en pre es la rama privada eh, entran en el circuito de adultos y se eh, efectiviza un convenio eh, que los transforma en sense conveniados que les permite tener un salario y otorgar títulos Eh, en ese mismo año, eh, el director general de escuela, Mario Porto, se compromete a oficializar el resto de los bachilleratos que conformamos la coordinadora de bachilleratos en lucha. Eh, llegó noviembre y eso no, no, pasó. no pasó. O sea, cuestiones burocráticas lo atrasaron y decisiones políticas también. Comenzamos este 2012, en febrero, teniendo una reunión con adultos, con representantes de la Subsecretaría de Educación y de la Subsecretaría Administrativa, y nos confirman que está la decisión política de seguir los acuerdos de la gestión anterior y en ese sentido, eh, seguir avanzando en la oficialización de estos bachilleratos. Eh, en febrero de este año también, firmamos convenio, 6 eh, bachilleratos más, Eh, de nuestra parte, o sea, como es un convenio, la tienen que firmar las dos partes. La otra parte, que es Silvina Girtz, la nueva directora general de escuelas, tuvo sus expedientes alrededor de cinco meses en su despacho, sin ningún tipo de respuesta. Eh, hace tres semanas nos movilizamos una cantidad representante de docentes para pedir una reunión porque por teléfono o con cartas eso nunca pasa, nunca te pueden dar una reunión. Bueno, nos movilizamos, tuvimos una reunión y en esa reunión nos dicen que se están revisando todos nuestros convenios. <risa> Eh, entonces definimos que en realidad nos teníamos que movilizar, teníamos que salir a la calle para demostrarle a la Dirección General de Escuelas, para demostrar a la Gobernación de que somos de escuelas, que existimos, que tenemos estudiantes, que tenemos docentes y que necesitamos que nos reconozcan. Eh... ¿Que reconocerlo qué implicaría? ¿No? implicaría reconocer que estas experiencias eh, que nos conformamos como SENS conveniados, que nos que ya tenemos relación con la inspectora desde el primer momento en, en que surgimos como escuela, que la inspectora viene, que nos que cumplimos todas las condiciones para que nos reconozcan como una escuela más dentro del sistema en esta modalidad de SENS. Eh, eso sería una firma Sería la firma del convenio que nos otorgaría salarios a los docentes y también la posibilidad de otorgar títulos. Hay una cláusula en donde dice que nosotros, como entes convenientes, no tenemos que hacer cargo de la infraestructura del edificio. Eh, bueno, es una limitación, pero eh, es un avance. Eh, en el sentido de que al menos tendríamos salario para los docentes y títulos para los estudiantes. O sea, estamos hablando de que hoy los docentes de los bachilleratos populares, muchos no cobran, digamos no tienen un sueldo. No, eh, no cobramos salarios somos alrededor de 500 docentes, trabajadores, que venimos, trabajadores de la educación, que venimos trabajando gratis, eh, existiendo donde el Estado no está, donde el Estado está ausente, y por eso es que pedimos que nos reconozcan, que reconozcan este escuela secundaria eh, como como nada, como verdadera, como, como existente. Como lo que es, eh, más que allá diferente. de que tienen una estructura diferente a lo que son las escuelas tradicionales, eh, que en muchos de los casos mejor que lo que te enseñan las escuelas, eh... Es una pena, digamos, de que estamos hablando, eh, directamente seguimos hablando y repitiendo un derecho básico como es la educación y un derecho básico como es el salario, ¿no? como es el trabajo, totalmente, totalmente. el sueldo de los, de los trabajadores y de trabajadoras de la educación, que lo hacen a pulmón, lo hacen porque tienen eh, convicción en, en hacerlo, pero sigue sí una realidad que también viven, eh, tienen que comer, tienen que al pagar su alquiler, tienen que pagar la luz y más en este contexto donde eh, la inflación no es algo un invento de la corpo sino que hay una cuestión real que los supermercados cada vez crecen más eh, y que también qué sé yo al pagar el alquiler un montón de otras cosas más que, que, que la verdad es que se necesita ¿no? es, es muy loco lo que se está pasando cuenta otra de las preguntas ¿no? eh, que se me ocurría en este momento ¿cuántos son los bachilleratos que no es sólo eh, que hagan en, en la ciudad de la plata y con digamos a nivel nacional si hay si no hay cómo se vienen cómo se viene laburando Hay alrededor de... Dentro de la Coordinadora de Bachilleratos en Lucha hay alrededor de 40 bachilleratos que incluye Provincia de Buenos Aires y Capital Federal. Hay otra experiencia de bachillerato en otras provincias, pero eh, son agiladas y todavía no no, no, no toman fuerza. la fuerza. Son 40, eh, estamos son hablando. 40 sí. bachilleratos y 22 a nivel de provincia. es, es La verdad que es, es mucho. Un ¿no? grande, es un número sí. muy grande y que en realidad eh, es el mismo es la misma problemática que se viene teniendo en todos los sentidos, en todas las luchas que se vienen marcando, ¿no? Promesas, te cumplo, te firmo, viene otro otro funcionario, se tira todo volvemos atrás, volvemos todo para atrás, mientras tanto en esta disputa de que no si no hay plata en la provincia, que sé yo, que nació, que no me da la plata, que acá le tira a floje seguimos cagándonos nosotros y nosotras, no sí, los que sí, estamos en son, el medio. Y son definiciones políticas, porque en realidad parece mucho, 40 bachilleratos, pero la, la provincia de Buenos Aires maneja 30.000 escuelas. digamos tiene claro. Es una experiencia relativamente marginal, por lo cual el, el argumento del, de que es un, un problema presupuestario se cae rápidamente. Además hay una definición política uh -huh. de no querer reconocer y oficializar los bachilleratos populares pues la propuesta del gobierno provincial eh, viene de la mano del gobierno nacional que son los fines dos uh -huh. son esto, esto que decía Celina son programas que reemplazan escuelas que funcionan no importa dónde en casas de punteros políticos este, del, del PJ eh, funcionan eh, es decir, en cualquier lugar con docentes que cobran la mitad de la hora de lo que se cobra en cualquier escuela pública con materias reducidas, contenidos reducidos, este eh cuatrimestralmente, es decir, hay, hay una precarización en estos dos aspectos, a, a nivel laboral para los trabajadores y sobre todo a nivel pedagógico. pedagógico para los alumnos, es una educación claro. empobrecida, empobrecida para los sectores más populares, para los sectores humildes. Claro. Ahí hay toda una intencionalidad política que digamos cuando uno lee el programa de los fines 12 se habla de educación popular y se habla de inclusión pero están bastante lejos de, de, de eso ¿no? sí. y que hay, atrás de un discurso lindo hay un contenido que claro. digo mientras tanto las privadas las escuelas privadas y secundarias siguen cada, estando subvencionadas y cada vez más o, ahora ¿no? se está anunciando un recorte que bueno vamos a ver en qué queda pero la verdad es que hace dos meses se aumentó la subvención de todas las escuelas privadas claro Las que tenían 60 o 70% y tienen 100. Sí, remarcar el tema del presupuesto más allá de esto de que son 40, estamos hablando de la educación. Sí, ¿no? sí, eh, sí, Básico, uno de los derechos básicos del hombre. ¿no? Eh, eh, que no podemos pasarlo por encima por decir no tenemos presupuesto. ¿no? En lo que está pasando hoy con, con los aguinaldos de los docentes que se le está pagando en cuatro cuotas, también, el, el argumento es no tenemos plata, no hay presupuesto ¿dónde? ¿Qué? ¿cómo que no hay? estamos hablando de los trabajadores de, de la educación de un sistema de educación que está eh, cada, en crisis, que la realidad que no se ha resuelto, eso de los 90 con políticas neoliberales que aún continúan Eh, la respuesta de los gobiernos de turno es eh, oído sordo y todo lo contrario ajuste a donde ajuste no y vaciamiento y ¿no? sí, es interesante bueno. lo que planteas porque el nosotros nos vemos dentro de ese mapa de, de, de claro. las políticas educativas en la provincia a nivel general, los bachilleratos somos un, un aspecto más la uh -huh. situación de la escuela pública eh, eh, es la misma, el aguinaldo dividido en cuatro partes la situación de los terciarios es una crisis generalizada ¿no? uh -huh. sí ¿Y qué es lo yo si para comentar por ahí alguien no está escuchando tiene ganas de acercarse cómo pueden hacer para acercarse y por el otro lado eh, qué movidas van a hacer si van a hacer alguna actividad para invitar invita, invitar a todos y todas que tengan ganas y bueno eh, um... Nada, para acercarse, por un lado está el Facebook, que es Bachillerato Popular bartolina sisa ahí se pueden comunicar, Bien. y si no, acercarse todos los viernes a las 18 horas a Lolga Vázquez, eh, que estamos en asamblea de docentes, y bueno, para si quieren dar clase o si quieren nada es, estudiar también. O, o directamente al barrio. O oh, al no barrio a, también. Estamos funcionando en, en, en un edificio, en un comedor en 149 y 36, que es donde funciona eh, terminalidad de primaria, de lunes a jueves, de 5 a 9 de la noche. Sí, y quizás eh, viendo toda esta situación de, de ajuste y de vaciamiento en la provincia, eh, nosotros por suerte eh, seguimos avanzando en coordinación, esta movilización fue en coordinación con la FULP, con la CUES también, y eso es importante porque entendemos que tenemos que unir fuerza, que tenemos que reconocernos todos como parte de, de esta crisis que estamos viviendo al, en el sistema educativo Eh, y en ese sentido fue importante la movilización que sacamos el ayer mismo, eh, el 5, eh, que generó que una mínima respuesta nos tengan que dar, que es que estos 6 bachilleratos que firmamos convenio en febrero eh, están viendo de qué manera arman el presupuesto para ver si se efectivizan. Ahora, hay una negativa rotunda en seguir oficializando o no. Con lo cual nosotros vamos a seguir organizándonos, vamos a seguir sumando fuerza y vamos a seguir sacando medidas para demostrarle a la Dirección General de Escuela y al Gobierno de la provincia que existimos, que somos de escuela, que tenemos derecho los docentes y los estudiantes de educarnos y de trabajar y que reconozcan eh, nuestra existencia. Eh, así que, bueno. Sí, es muy interesante lo que decían hoy, que están enmarcado en lo mismo que ayer Hicieron la movilización eh, conjunto con la Federación Universitaria de La Plata y la coordinadora de estudiantes secundarios, la CUEZ. Eh, ellos estaban pidiendo por el boleto universitario, el boleto estudiantil eh, para terciarios, provincial y nacional, también en diferentes provincias a nivel nación también se está pidiendo y que también está enmarcado en todo esto de la falta de presupuesto. Y también, ojo, estamos enmarcado en las firmas Las promesas y que después se vuelven para atrás, lo que está pasando con el boleto estudiantil es algo parecido, promesa sí, que no, que hacemos un acto público que gracias Bruera por el boleto un peso, después se vuelve todo para atrás, digo, es, todo tiene que ver, ¿no? Esto no es casualidad, gente, es en el país que vivimos, pero por suerte están las chicas como como también los chicos de las escuela, como los chicos de la federación, que, que, se, organizan que se organizan y, y, salen, a y salen a la calle y, y calle. muestran de que no nos van a callar tan fácil. Muchas gracias. No, gracias a, a ustedes. Usted. Cos queixa un La soledad te está siguiendo. Y acá seguimos en Oiga Olga por Radio Nauta. Estamos en comunicación con Florencia de la escuela de teatro. Hola, Hola Flor. Flor. Hola, chicos. ¿Cómo estás? <ríe> eneco te saludamos, ¿viste? Sí, me saludan eneco, sí, no, Estamos totalmente que coordinados. Yo preparo y escucho. Bueno, ¿cómo está Flor? Bien. Bien. Eh, acá en la toma, sí. eh, recién acaba de terminar en la asamblea era la asamblea que se, que se decidía si seguíamos en toma no, y bueno, seguimos en toma. Siguen en toma, acaban de decirlo eso, entonces. Sí, por mayoría. Por mayoría. Bueno, contanos un poco, eh, como venimos contando durante el programa, están tomadas las tres escuelas, no hay no está habiendo clases ni en la escuela de danzas clásicas, ni en danzas tradicionales, ni en la escuela de teatro tampoco. Eh, contanos claro. un poco cómo llegaron a, a esta decisión. ¿Qué? Eh. ¿Cómo se organizaron y bueno, por qué está tomada la Escuela de Teatro? Bueno, eh, creemos en general en todos los estudiantes que sabemos que una toma de escuela es una última medida de, de método de acción, sería. Eh, entonces, eh, no, no no lo decidimos así porque sí, tuvimos varias asambleas que se discutió durante todo el año eh, y decidimos que o sea, los que votaron por la positiva de la toma estábamos de acuerdo en que las medidas que se tienen que agotar entre una toma ya las habíamos agotado y hace años que venimos con esta lucha hemos movilizado concentrado movilizamos movilizamos al ministerio de educación un montón de veces a casa de gobierno nosotros dependemos de provincia por eso a esos lugares claro y hemos en reuniones con ministros reuniones con un montón de gente hemos recurrido al Senado también, que nos a veces nos han dado una mano y eso, pero no alcanza todo eso eh, creemos que hace ya dos años con este base de tercero que venimos movilizando muy seguido organizadamente, casi siempre han sido movilizaciones artísticas eh, porque es lo que nos representa a nosotros y nada, llegamos al acuerdo de que hace nosotros tomamos la escuela el martes 3 de julio y la semana pasada, el jueves hicimos una movilización y no tuvimos respuesta. Esperamos al lunes, eh, pedimos una reunión con la ministra y no se nos dio respuesta. Entonces en la asamblea el lunes a la noche eh, decidíamos si, si tomábamos o no la escuela y se decidió que sí, así que el martes a la mañana... Eh, tempranito todos tomamos la escuela y el director eh, nos entregó las llaves y así nos organizamos igual nosotros eh, ya nos habíamos reunido con los profesores y directivos a ver cuál era la postura de ellos también, porque nos interesaba nosotros el año pasado suspendimos las clases porque una chica bueno, en la escuela, la fe de la escuela es de, es de dos pisos y una chica venía bajando a la escalera y se cayó, pero se cayó la escalera no... No porque ya se ha tropezado, sino porque las maderas estaban flojas. Claro, no estaba en condiciones del edificio. Claro. Entonces decidimos suponer las clases para suponer a la directora por esto y hasta que no estén hasta que no se nos refaccione sí. el edificio, hasta que no estén las condiciones mínimas de seguridad y e higiene, no, no volvíamos a retomar las clases. Y ahí fue cuando unimos la lucha y estamos todos unidos, profesores, directivos y estudiantes. Entonces eso es algo que nosotros no queríamos perder con esta toma. Y bueno, fue así, o sea, los por eso los directivos y, y profesores no están de acuerdo con esto, pero nos apoyan porque es el método de lucha que los estudiantes eligieron. Y ya, en, en, o sea, como última medida decidimos tomar la escuela y porque creemos que es lo adecuado como para recibir una respuesta. Sí, eh, tener en cuenta, te comentamos, Flor, que antes estuvieron las chicas de la escuela de, de danzas clásicas y también estábamos analizando esto, que ustedes, esta medida es para no llegar a lo que les pasó a la... A los chicos de las escuelas tradicionales que le clausuraron el espacio claro si sí, nosotros eh, cuando dijimos esto de, de, de tomar la escuela es, es obvio que causó un, toda una, una revolución en la escuela porque estamos en, a dos semanas de las vacaciones de invierno eh, o sea bueno ahora ya una pero cuando decidimos estábamos a dos semanas era de semana de pasciales semana de finales semana de recuperatorios Y es así, pero creemos que como la escuela de danzas tradicionales se había tomado, la escuela de danzas clásicas estaba en la tentativa de tomarla, entonces dijimos, es este momento. Uh -huh. y O sea, razonamos y dijimos, ¿qué hubiera pasado si nosotros hace 90 días habíamos estado sin clases porque nos hubieran clasurado la escuela? Porque en realidad el, eh, nuestra escuela está en las mismas condiciones que danzas tradicionales y danzas clásicas. O sea, claro. No hay ninguna diferencia, se si las clausuraron a eso como podrían haber clausurado con nosotros. Y nosotros sí. tuvimos la suerte de que no nos clausuraron, pero dijimos, bueno, es este el momento. O sea, esta, la escuela de las tradiciones tomaba, la escuela de las clásicas que la estaba deliberando en ese momento. ella tomaron un día después que nosotros. Sí, y nosotros tener... que estábamos ahí dijimos, bueno, es el apoyo. Son las tres escuelas terciarias de artística uh -huh. de La Plata. Queremos todos un nuevo edificio, no podemos seguir cursando en, en casas antiguas. Las tres escuelas es una vergüenza, pues estamos cursando en casas antiguas, no son instituciones edificados. Si no son lugares edificados para, para las actividades eh, claro. puntuales que ustedes tienen que realizar ahí. Claro, por eso. Entonces dijimos, bueno, en es este momento, es el momento de unirnos y así es que estamos trabajando. Estamos unidas eh, desde de parte de los estudiantes que están unidos y de parte de los profesores también que se han reunido y han hablado los, todos los profesores de las tres escuelas artísticas. Sí, y tener en cuenta de que la toma que están haciendo ustedes, conjunto con los chicos de las otras dos escuelas, que no es para para no rendir sino que es para sí. defender su formación eh, que van a ser los futuros formadores de, de del país no eh, claro. y están en esta situación eh, la verdad que felicitamos como hemos felicitado anteriormente a la, a la escuela de tradicionales como la escuela de danzas también los felicitamos a ustedes por la iniciativa que están teniendo todo el apoyo de olga vázquez y desde la radio a radionauta y en este programa amiga olga y para lo que necesiten que en el lugar abierto cuando quieran comunicar algo eh, pues. están las puertas abiertas y también felicitamos de que se estén juntando ¿no? y están organizando que se estén sí. organizando entre las tres escuelas que, que es lo misma la misma pelea y que bueno que vayan para adelante que, que las cosas van a salir bien si estamos todos juntos ¿sí? por eso la, la unión hace la fuerza y por eso nos estamos uniendo los profesores, directivos y, y todos, porque creo que la unión hace la fuerza es lo que necesitamos. Y también nosotros agradecerles a todos los medios de comunicación porque esa es una de las formas de hacer visible nuestra lucha y que llegue a todos los lugares posibles. Bueno, muchas gracias, Flor. Muchas gracias, Flor. Bueno, Flor Muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias, hasta luego. Chao, hasta luego. Ella fue Flor, de la Escuela de, de Teatro, eh, que estamos en la, están en las mismas condiciones, eh, tomando la escuela. Esperemos que todo se resuelva, esperemos que le den bola y que pongan la plata para que su educación... Que hagan lo que tienen que hacer. Que hagan lo que tienen que hacer. olga.vasquez.cultural.gmail.com Sigue esto que es Oiga Olga por Radio Nauta FM 106.3 Y la coordinación cada vez nos sale mejor Es increíble es. Ahora tenemos eh, Saludamos Eh, a Gustavo Montaña, que nos estuvo esperando Con mucha paciencia Estuvo encándose acá eh, conos, Escuchándonos también eh, desde, desde el primer momento Lo que es el programa ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, eh, bien. Buenas Muy buenas noches a usted también Gracias por venir no, por, Gracias a ustedes por invitarme eh, En primer lugar, qué es lo... ¿Qué es esto de eh, 100.000 poetas y músicos por el cambio social? Bien, te explico. Eh... O por el es, cambio. Es un evento, claro, ahora te explico por qué por el cambio. Es un evento internacional y simultáneo, por eso uh -huh. no se puede cambiar el día. Acá en la Ciudad de La Plata es sin precedentes, jamás se ha hecho. Eh, ¿Y por qué se llama por el cambio? Porque es, eh, en realidad se van a reunir poetas, escritores, todo eso Pero eh, por el cambio ambiental, social y político Bien. ¿Sí? O sea, la inserción Interesante social Interesante propuesta Interesantísima, calculá que hay ya 890 ciudades alrededor del mundo anotadas Ah. Y una página que es pesadísima en la web internacional donde estamos todos los coordinadores ¿Y cómo es la página para que a quien... Ja, me tengo que fijar y leártela Ah, bueno, bueno, si no, eh, de última comentarnos un poco sí. cuándo va a Pero ser... Pero pues, lo que puedes hacer es Googlear. entrar... No, no, no, ¿No? sí, también. también, o puedes entrar al blog mío y ahí tenés un enlace directo Bueno, ¿cómo es el blog de ustedes Es, eh, no me digas usted... Eh, ¿De vos? Es, Perdón eh, Tuteame, tuteame Bien y eh, http dos bueno obviamente dos barras dos puntos que eh, sin punto la no tiene la culpa muy bien Perfecto, pueden entrar ahí entonces ahí tiene un enlace directo a la página y bueno eh, yo igual le estoy mandando masivos y el martes estuve reunido acá con la junta, con la asamblea de Leo Álga Exactamente. Eh, para invitarlos a participar como moradores o como como uh -huh. o sea, yo no no pongo condiciones. Acá la única condición que hay es que est está escrito en rojo es eh, está netamente prohibido el proselito y la participación de políticos. ¿Sí? De funcionarios nada. Está funcional pro audio prohibido por mí. Por las dudas que algún por funcionario esté escuchando, que sea no poeta en esta actividad, eh, no le va a poder hacer. No, ni poeta ni musica, no, o sea, da. no políticos, no, porque desvirtúan a lo que se refiere el evento, disculpa. Claro. Eh, sí, el, el celular que tanto, <risa> tanto sí, Pero que pero musiquita que tenía. Estamos eh. acá, ¿viste? Eh, las nuevas generaciones del celular es complicado, uno se olvida que está lo aparte. voy a pagar eh, nah, igual no hay ningún problema eh, bueno, contanos un poquito Gustavo de qué, de qué se trata, cuándo va a ser bien acá en la ciudad de La Plata y <coughs> bueno eso, cómo se organizan ¿Qué, qué es lo que se va a encontrar el vecino y la vecina que está escuchando y tenga eh, ganas de, de, de, de ir sí. es es. en realidad eh, yo espero y creo que sí, que va a ser así, eh, fabuloso eh, porque Eh, primero por la calidad y la cantidad de participantes que va a haber. Eh, el evento va a ser el 29 de septiembre del 2012, obviamente, de 17 a 0 horas, ¿sí? en el Centro Cultural Isla Malvinas. Eh, ¿Qué día cae? Eh, sábado. Ah, un sábado. Sábado. Y es más, eh, yo puedo conseguir ampliación de horario. ¿Sí? lo que ocurre que bueno eh, del organigrama hacer todo esto a mí me pone muy feliz porque yo soy artista de, de algo pero eh, es difícil o sea es difícil a mí me pone muy feliz pero muy ansioso porque es parte Está del temperamento del momento. no no no lo que ocurre es que yo quiero o sea vos me de acá septiembre tiempo no yo quiero cerrar las cosas ya Bien. así en mi vida yo cierro ya Yo tengo acá todos los mails que me mandaron los participantes. El que no vaya, lo digo ya, que se comprometió a participar, lo mandó al frente. Lo como, estaremos buscando. Como a, la, como a la señora defensora de los indios Tobas, que tanto habla, y no tuvo ni siquiera el respeto de contestar un mail. ¿Sí? O sea, me, que... espió, me espió por la mirilla y no me contestó. Entonces, eh, señora, usted que si está escuchando, no creo porque es bastante maleducada, la voy a mandar al frente en el evento. Una vez finalizado, la mando al frente. ¿Y qué, ¿Usted qué, sabe quién es, no? ¿Qué lo que Y al señor también. A ¿Qué su lo que se va eh, la gente ahí? No se, sé, poemas, van bueno, a Bueno, va a encontrar músicos. No, vos vos fíjate, vos fíjate lo particular. En realidad, eh, yo yo a mí me habían convocado por eh, 100.000 poetas. Uh -huh. eh, yo me aprendí de las dos De 100.000 poetas y 100.000 músicos Ahí te vas a encontrar con Músicos De todos los géneros Inclusive nosotros con la banda mía que de blues Tocamos eh, Música celta, folclore Grupo de danza, de danza flamenco el Grupo de danza folclórico Grupo de danza, no sé cómo le dicen, aeróbic eh, Expositores de primer nivel Eh, de primer nivel me refiero a nivel internacional con la presidenta de la comunidad eh, aborigen representante de la parte colla sí de los aborígenes colla que es aparte es una persona muy reconocida sobre todo por el museo de ciencias naturales aparte de otros reconocimientos van a ver alguna agrupación aborigen vestida con sus eh, ropas eh, típicas no es cierto eh, es más yo si puedo voy a hacer que alguno se suba al escenario y oficio de orador eh, así que bonita bueno, obviamente también se van a leer poemas eh, yo voy a ir con el, el grupo coral en el que participo, que es el Cantún de La Plata eh, que es de, perteneciente al Colegio de Psicólogos uh -huh. de la Provincia de Buenos Aires Distrito 11, está acá nomás en 10, eh, 58 y 59 y eh, va a eh, participar también, eh, bueno, la directora del coro de Ulcantunes eh, Melina Mayo y va a participar también Cintia Freire que es la directora del coro de la Casa Guevarista ¿Sí? así que hay un montón de actividades, un montón ah, de y hay, artistas y hay otra que es espectacular que es la, una que me gusta mucho a mí va a ir el Candombe Eribó que mañana se va a estar presentando en Magdalena con otros candombes más mirá Así que ya saben, en septiembre no falta mucho tampoco, no, está la vuelta más, de la esquina. Eh, esperando la primavera. ¿Tienen esta posibilidad? El sábado, repetirme otra vez la 29 del 9 del 2012 de 17 a 0 horas por ahora, lo puedo ampliar al sí. horario. Eh, en el Centro Cultural, Centro Islas Cultural Islas Malvinas, Islas Malvinas ¿la dirección? Es... De Islas Malvinas. ¿La dirección? Sí, Horacio Álvarez. Eh, ¿Del Isla Malvinas? Sí, 17 y... 54. No, vos me preguntaste la dirección, yo me, me refería a quién es el director. Ah, ah no, el, el, el, el, el la, centro, la, la dirección, dirección el, el lugar, 51 19. Bueno, todos es, ¿están todos invitados entonces? todos más que sí. eh, Inclusive, si me permitís agregar sí, una sí. cosa, disculpame, eh, an antes de eso, el 7 de septiembre, sí eh, o sea, septiembre tengo bastante, es que tríadeo. Eh, presento la cuarta obra literaria mía, nada que ver en el colegio de psicólogos. Bien, ¿a qué hora y qué, eh, qué día? Eh, de, el día? El día 7, de septiembre sí, que cae viernes, de 18.45 18. a 22 horas. Bien, así que también uh -huh. tienen esa posibilidad cualquier cosa más llegado a la fecha nos mandás un mail a nosotros, nosotros no? lo vamos a pasar no? para, para lo que necesites por la agenda de, de acá por el programa y muchas gracias por haber venido ojalá que, que salga todo bien seguramente con Olga Vázquez estaremos participando o estaríamos dando nuestro apoyo o yendo a ver o alguna manera vamos a estar S seguramente eh, sí. una una cosita más eh, y ya con esto así no me pongo pesado Eh, yo solicito al que quiera y pueda eh, o sea yo cuento con un equipo de sonido pero me parece que para la calidad de artistas que va a haber no es suficiente y no quiero ir a solicitarlo a lugares donde sé que me van a dar el sonido a cambio de ¿sí? o sea voy a la Secretaría de Cultura y me decir sí te lo doy pero a cambio de y yo no quiero a cambio de yo quiero que esto sea un evento netamente cultural bien. y por el cambio bien Bueno, así que bueno, quien pueda... esté escuchando se puede acercar. Nos pueden mandar a, por medio de, de nuestros, por el Facebook de Olga Vázquez, o por el Facebook de Olga Vázquez, o por correo el correo el correo de usted, de, de vos, perdón. Sí, G-A-M G-A-M repito, guión bajo, 030, que es mi edad, arroba yahoo.com.ar Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias, muy lindo el centro Muchas gracias La agenda del Olga. Así para todas las chicas y chicos, con esa florcita de cumbión. Bueno acá estamos con la agenda del Olga. Así dijo Reggie. Así ah. dijo Reggie recién, la agenda del Olga. Bueno, eh no saben que hacer este fin de semana. Les vamos a proponer. Hoy en la noche, peña, peña en el hola. Vení, tomá un vinito. ¿Eh? Hay una luces. Pisita. Una hay, hay luces. Estamos viendo acá, le comentamos a la gente que hay un vidrio que se ve. Eh, estamos viendo luces. Eh, una peña media electro. Una... Electrónica. Una mezcla de peña dance. <risa> Para que van a venir en busca de eso y después no No, no, no. Va no peña. Es una, una es peña. Una peña. Gente, pero con luces estamos viendo. con luces. Eh, y mañana eh, hay Noche de Bandas en el Olga Con Columna, Los Valientes y El Camino Más Difícil yes. eh, Para la semana que viene El viernes también Noche de Bandas con Tambaleando Y el sábado Noche de Bandas con Hemorragia Basal O sea, nasal. el viernes 13 Viernes hablando. 13 y, viernes, y sábado 14 Para este fin de semana Hoy Peña, mañana Columna, Los Valientes y El Camino Más Difícil Y vamos a invitarlos también a la fiesta que organiza la comparsa de Candombe, que hoy nos comentaba la Rocío, de, a Rocío, la nueva tallerista de de, de, tango. de tango. Fiesta de Hoy Hielo, 10 pesos sale, la dirección es 1 entre 528 y 529, están todos invitados hoy. Hay un montón de cosas, montón de cosas. salgan de la cama, yo sé que hace mucho frío, no que no da ganas, que después de escuchar a Olga, Olga uno... Bueno, pero no Tienen que salir eh, Pero antes de irse En medio de que te tomas un aguirre Un ferné, un vinito O lo que uno quiera tomar Esperan a lo que se viene que es O mate con ginebra también como tu ginebra, abuelo Mate con mi abuelo El eh, pobre viejo que está en el cielo O en algún lado, en algún lado Por ahí eh, También que se queden acá en Radionauta Porque se viene Orgea de Vegetales Orgea de Vegetales Por nauta de FM 106.3 Esto se está acabando, esto se está terminando, le estamos dando el punto final. Ya saben, la educación, el tema que tomamos durante estas dos ¿Qué horas. ¿Qué tema hoy, la qué verdad? ¿Qué eh, Y bueno... Vamos a ponerle firme esa fuerza, sabemos y algo para comentar. Me parece que más allá de que uno no sea docente en mi caso, trabajando, sí. bueno, en tu caso, en mi caso no, estoy docente ah, en casi, formación, dice que soy. Casi casi docente. Eh, pero sí soy alumno, sí he pasado por el sistema educativo, todos y todas lo hemos hecho y si no lo queremos hacer y es bastante, bastante serio lo que está pasando hoy sí. en día y que tenemos que acompañar un poquito eso decir está bueno salir, apoyar las luchas que se están dando claro. eh, digamos indirectamente todos estamos afectados por esto que está pasando totalmente, eso es lo que quería decir no uno el kiosquero puede ser verdulero puede ser Tal cual. Eh, trabaja de albañil puede ser lo que sea pero estamos hablando de nuestra educación básico para una sociedad que quiera eh progresar, ¿no? Tanto que hablamos de progreso y qué sé yo. Eh, empecemos a pensar eso y démosle una, un fuerte apoyo a, a, a nuestros, todas estas luchas que se están dando. A todas estas luchas de, de, de educación. Así que, eso nada más. Los Nos esperamos el viernes que viene a las 8 de la noche por, por Radio Nauta. FM 106.3 Increíble, Gonzalo, la coordinación. Y si a partir de acá No me hago cargo de nada No te acerques tanto Que te puedo lastimar Y no me hago cargo de nada Tengo las preguntas Que siempre te quise hacer Pero no me animo Seño no me pude mover Es que tú de el mío el silencio parece mortal no tengo derecho a tratarte tan mal y son estas cosas que no quiero ver no quiero ver Y cuando ese silencio parece mortal no tengo derecho a Esas coses que no quiero ver No quiero ver